Thor Heyerdahl fue el más grande de los aventureros del siglo XX. Pasó toda su vida apuntando lejanas metas. Toda su vida tratando de demostrar que los pueblos del pasado lejos de estar aislados unos de otros estuvieron comunicados por el mar. Toda su vida viviendo en los océanos. Solo en algo no empleó toda su vida Heyerdahl. En enfrentarse contra el inmovilismo de la ciencia. A ello dedicó solo la mitad de su existencia. La otra mitad la ocupó en tratar de reconciliarse con el mundo académico. Eso sí jamás abandonó su hipótesis difusionista. Ha fallecido hace unas semanas. Durante su último año de vida convivió con un tumor cerebral que acabó por llevarse al otro mundo al aventurero nórdico más universal. Pero además, durante su último año de vida efectuó nada menos que 70 viajes. 70 viajes en busca del conocimiento, del saber, de los secretos de los pueblos antiguos. 70 viajes que nos demuestran que falleció no con las botas puestas sino con las velas desplegadas. Porque su pasión fue la mar, su aventura fue la mar. Nació en 1914, un 6 de octubre, hijo de Thor y Allison, estudió biología y geografía en la Universidad de Oslo. Sus primeras investigaciones en las Islas Marquesas tenían por objeto investigar la zoología de aquel entorno. Corría el año 1937, pero en ese viaje al bucear en las leyendas de los pueblos que habitaban las islas, descubrió su gran pasión, investigar el pasado de esas culturas, y lo abandonó todo con ese objetivo. La Segunda Guerra Mundial truncó con su prometedora carrera. Tuvo que alistarse con el ejército noruego y se convirtió en uno de los más tenaces hombres que pelearon por acabar con el nazismo. Pero acabó la guerra y volvió a su senda. Sus investigaciones le encaminaron a una arriesgada conclusión. Los pueblos antiguos de la Polinesia pudieron llegar desde las costas americanas. Ambas culturas adoraban al mismo Dios, difundían las mismas creencias y compartían muchos aspectos de su sabiduría. Su hipótesis se chocó como un tren desbocado contra lo que entonces era la verdad científica. Los académicos le respondieron que si bien esas similitudes existían bajo ningún concepto podían deberse a que los polinésicos procedían de América. ¿Por qué? porque sencillamente los pre nunca fueron capaces de surcar los mares no tenían medios para ello pero Heyerdahl se opuso y se propuso demostrar su tesis para ello construyó una balsa con troncos una balsa de las mismas características que las que pudieron haber construido los antiguos habitantes de la costa oeste de América del Sur A su balsa la bautizó con el nombre de Contiquí. Se lanzó a los mares en 1947, partió de Callao en Perú. Lo hizo con destino a las islas Tuamotu en la Polinesia. Entre ambos puntos, 6.920 kilómetros. Los cubrió en 101 días. El éxito sirvió para demostrar que aquellos pueblos eran capaces de navegar por los océanos. En suma, su teoría difusionista comenzó a cobrar cuerpo. Incluso ganó un Oscar por los documentales que grabó. El mundo le recordará siempre por esa aventura. Leyerdal no se quedó ahí, manifestó que sus investigaciones le llevaban a concluir que también los egipcios surcando los mares podrían haber salvado el Atlántico y llegar a América. La ciencia nuevamente no lo aceptó construyó una balsa de juncos al estilo de las egipcias de hace cuatro y tres mil años la llamó Ra 1 no llegó a su destino pero insistió luego construyó Ra 2 y en 57 días cruzó el Atlántico nuevamente su teoría triunfó lo haría también en 1977 cuando construyó otra balsa la Tigris y en ella cruzó el Pérsico y el Índico y descubrió que los pueblos de Mesopotamia y el Valle del Indo también pudieron haber estado unidos por el mar Feyerdal arriesgó aún más incluso llegó a suponer que probablemente existieron pueblos perdidos, quizá auténticos continentes perdidos, puentes que quizá llenaban los huecos que tenía su teoría difusionista, más pruebas de ese intercambio cultural las encontró en sus últimos años, en las Islas Canarias, hizo de Guimar y sus pirámides su última pasión se fue a vivir allí, a donde suponía que también habían llegado los vikingos como legado, ha quedado el parque etnológico de las pirámides tinerfeñas ha sido su última gran aportación la última, una biografía llena de hitos para la historia.